cooperativa Quintana en Orduña junto a la escuela pública segunda fase de viviendas cooperativas libres su privilegiada ubicación permite disfrutar de las vistas de la sierra salvada o gorobel y vivir en un ambiente relajado en pleno contacto con la naturaleza dispone de 3.000 metros cuadrados de jardines y a tan sólo 150 metros del casco antiguo excelente calidad de la construcción diferentes tipologías de vivienda, desde apartamentos de 1 o 2 habitaciones, de 50 a 60 metros cuadrados a amplios pisos de 3 habitaciones, de hasta 107 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, totalmente exteriores y con grandes terrazas. Más información en www.iturpe.com